Que suenas de Sammy Abadi, la canción se llama Auburn, Amber y Topaz, es el disco, y enseguida estamos con él aquí para charlar. Distintos discos y distintas búsquedas a partir de la experimentación sonora y la múltiple cantidad de instrumentos que ejecuta. Si bien el violín es el instrumento principal por el cual lo conocemos, vamos viendo a lo largo de su trayectoria cómo va indagando en todos los lenguajes que puede. Y de repente uno agarra cada tanto un disco de tango, invitado Sami Abadi. Agarra un disco de rock, invitado Sami Abadi. Folklore Sami Abadi. Y cuando escuchamos su música, lo que vemos es la creación de universos personales, básicamente con la sensación. De que ya estuvimos ahí en algún momento, como si algo de eso estuviese expresando algo de lo que significa estar vivos, y también incluso. En los sueños, porque muchas de las cosas que uno escucha en la composición de Sami Abadi tiene que ver con el terreno de lo onírico. Bienvenido, Sami Abadi, aquí a La Marencoche. Muchas gracias, Diego. ¿Este disco se editó únicamente en Japón? Se editó únicamente en Japón, s、sí. i Algunas copias se consiguen acá porque hubo algunas disquerías que lo, lo tienen, pero es un disco de esas cosas extrañas que suceden. Sin embargo, este es un sello que se interesó bastante por artistas argentinos. No soy el único que ha editado en este sello, que、eh, tuvo evidentemente algún investigador acá. Que luego se dedicó a escribirnos algunos de nosotros. Este, y bueno, editó todo una, una, algunos artistas argentinos de los que yo me siento bastante cerca, n o como Alejandro f r a n o、eh, Florencia Ruiz. Este,、um, me olvido de algún otro, pero. Creo que hay discos de Fernando Isela, ya también, me parece que. han algunos. editado no, no, no creo que particularmente en este sello,、uh -huh. no, no, no sé. t a m i un tema más que interesante para abordar es lo que estás llevando también al vivo, que es la improvisación como método de composición en vivo. Esto se está viendo los sábados en t e l o n i u s seis y media de la tarde, un horario ya de por sí experimental, en Callao 966. ¿Cómo es este método de la improvisación, pero que igual busca el resultado? Sí, hay una palabrita así que suena un poco rimbombante, que es composición en tiempo real. ¿no? Eh, hace ya. Un buen tiempo que se viene manejando ese término, porque el término improvisación pareciera no dar cuenta de un afán constructivo, de una idea de, de, de, de dar forma, de dar forma、eh, acabada o, o digamos, este,、eh, de, de objeto artístico, ¿no? Pareciera que la improvisación, por la palabra en sí,、eh, uno como que va a tientas. No es así. Entonces, este, a, a veces, a pesar de lo extenso de, de la frase, me gusta hablar de composición en tiempo real, porque lo que hacemos es dar forma a una obra con sus secciones, con su comienzo, con su fin, con sus diferentes partes o lo que sea y con su consistencia.、Eh, Esto para, para quien、eh, está entrenado、eh, resulta como algo de todos los días. ¿no? Eh, es una de mis especialidades artísticas y también pedagógicas, lo que es la construcción de música en, en, en el sobre el momento. ¿Y qué reglamento hay para esa composición de música en el momento? ¿Qué tipo de lenguaje tiene que manejar cualquier músico que e s t á en eso? Muy buena la palabra reglamento. Cualquier reglamento. Es decir, si nos metemos así específicamente la técnica de la composición en tiempo real, yo sostengo, hay, hay muchas líneas y muchas este, lecturas, pero yo sostengo que prácticamente cualquier normativa、eh, que, vos, que vos elijas、eh, es constituyente. Lo que a veces pasa es que en, en aras de la libertad se busca que no haya ninguna normativa y eso. Eh, no, es que, no es que yo lo descalifique, sino que es solo para grupos que se conocen mucho.、Mm. Eh, yo tengo un trío, que se llama Trión. Este es un trío de sonoridades electrónicas con、eh, Ernesto Romeo, que es el gran especialista en sintetizables analógicos. Gran coleccionista Además, y... sí, sí, sí. Y Ulises Lavaroní, que es un músico que toca básicamente la guitarra sintetizada. Y entre los tres, nosotros no hablamos nada. Tenemos una especie de telepatía MIDI y no hablamos nada, pero somos, nos conocemos muy bien、eh, y hace mucho que trabajamos juntos. Este, lo mismo me pasa con Leo Clerici, que es un gran pianista con el que hace muchos años, ya desde nuestros años de estudio, trabajamos juntos. Este, y bueno, nada, nos decimos hola y empezamos a tocar. Ya sabemos. Pero,、eh, digamos, para volver a tu pregunta, como cuestión técnica hay que tener algún punto de partida. Ahora, casi que cualquier punto de partida es válido si vos le s s a b e s exprimir el jugo a esas naranjas.、Uh -huh. Hablabas、eh, justamente de lo que implica la tecnología, el MIDI y cómo eso puede mediar también incluso las relaciones. Y siempre me resultó llamativo, sobre todo, de tus composiciones solistas. ¿Cómo está toda la parte electrónica procesada? Si se quiere, buscando la artificialidad, pero en camino a crear、eh, paisaje sonoro natural. Como si buscaras llegar a la naturaleza a través del procesamiento electrónico, digamos. ¿Cómo ves ese diálogo en tus composiciones? Me parece que es algo involuntario, ¿no? Me sale a mí como producto de ser un gran, gran, gran oyente de música、mmm, eh, sinfónica. Yo soy un devoto de Stravinsky, por ejemplo, este, de otros compositores también de lo que llamaríamos el modernismo, comienzos del siglo XX, de b i s s y r a v e l b a r t ó k los rusos, los llamados grupos de los seis franceses. Me gusta mucho música que, este, digamos, bueno, no es música popular, pero esa música tiene un relieve, una organicidad que, como yo estoy muy comprometido con esa música, la. Termino buscando esas características con las herramientas que, que me divierte usar.、Uh -huh. que son, algunas son electrónicas y otras no, porque bueno, mi punto de partida, el violín es un instrumento tan orgánico. tan... Entonces, se produce. A veces me gusta pensar que bueno, es, se, se, se fusionan en uno、eh, la historia de lo que uno recoge n ¿no? o desde el violín con el lugar hacia donde uno mira, que es el futuro. Sami, ¿qué es、eh... lo que se llama? ¿Qué Es el t e n o r i ó n Bueno, hablando de tecnología de instrumentos modernos, el t e n o r i ó n es un instrumento. Bueno, primero vengan a, a escucharlo y a verlo, ¿no? porque yo lo puedo describir ahora, pero、eh, la cosa es que cuando lo ves、eh, y lo, lo, lo escuchas, funciona. El t e n o r i ó n es un instrumento, es un secuenciador, es un instrumento japonés, este, diseñado por un, un tipo llamado Toshio Iwai, que es u n Genialidad, porque no sé cómo se le ocurrió una cosa así. Y básicamente es un secuenciador. En realidad serían como si fueran 16 secuenciadores, porque tiene la posibilidad de establecer 16 secuencias en simultáneo.、Uh -huh. 16 secuencias diferentes, con diferentes particularidades y diferente tímbrica. O sea que es una pequeña orquestita. A su vez, el número 16 es la clave de la cantidad de pasos que vos tenés para cada uno de los sonidos de esas secuencias. Con lo cual, bueno, se pueden armar ciertas polifonías, polirritmias y, y, y composiciones que terminan, por la misma peculiaridad del secuenciador, terminan siendo loops,、eh, lo cual es muy afín a mi manera de trabajar. Lo interesante del tenorión es que tiene. Un LED por cada operación que vos hagas. O sea que yo voy trabajándolo y se van prendiendo unas lucecitas que van quedando en la fila eh, eh, trabajando, digamos, en paralelo al sonido. Y eso a mí me interesa mucho porque en vivo、eh, yo tengo una gran, un gran interés por contar en vivo qué es lo que se está haciendo a nivel musical. O sea. Lo contrario de mi interés sería trabajar con la laptop. Claro. Me parece interesantísimo, no. pero no para el escenario, para que no quede privado solo a vos. Exactamente. ¿no? Me, me, me parece que el hecho de escenario es un hecho performático, comunicativo. Y entonces este, hay que compartir lo que estás haciendo en el escenario. Y entonces llega el tenorion a mis manos y digo, esto es genial. Este es el instrumento donde el que me escucha puede además ver de qué se trata la construcción que estoy haciendo.、Uh -huh. Y por otra parte. En un concierto que e s t á centrado en el violín, lupeado y qué sé yo, pero con la tímbrica tan particular del violín, el t e n o r i ó n me permite. Refrescar un poquitito la sonoridad del concierto y ir para otro lado y después combinar, porque hay momentos donde va el tenor y con el violín. Todo esto se puede ver y escuchar también en Telonius, gratis, 18-30 horas en c a l l a o 9-66. Los sábados en julio continúa este ciclo de s a m m y Abadi también, así que pueden este, acercarse para disfrutar de todo esto que nos viene describiendo bien aquí s a m m y contándonos un poco su metodología de trabajo. Insisto que es gratis. ¿no? No, impresionante porque... que puedas sostener. un ciclo así. Sí, el, es que la onda fue, a ver, ¿Cómo, ¿Cómo removemos obstáculos? Quitemos obstáculos. A ver, ¿Qué o b s t á c u l o tenemos? Salir de noche, hace mucho frío, es el invierno, hagámoslo a la tarde. ¿Qué o b s t á c u l o tenemos?、Eh, las cosas son lejos, me cuesta llegar, hagámoslo en un punto central, c fácil de r l e g a r Sí, facilísimo. Más cerca de c a l l a o y Santa Fe, pero、claro. es al toque de todo, facilísimo.、Sí. Además es un lugar muy agradable. Otro obstáculo, no, porque los lugares son fuleros, me hacen esperar mil. No, esto es puntual, no te hacemos esperar, te sentás, estás cómodo. Y es gratis, el otro obstáculo de tiempos、sí. de neoliberalismo salvaje.、Ajá. Bueno, es gratis, listo, te podés tomar un café si querés, no es obligatorio. ¿Cómo se mete todo eso en, en tu obra, en la parte más musical? Porque en la parte de producción lo estás contando, es decir, hagamos algo gratis,、eh, derribemos los obstáculos. Pero en la parte compositiva, cuando se trabaja sobre todo con lo instrumental, ¿cómo se meten las angustias de una coyuntura, los pareceres de una política? ¿Cómo a s o m a n qué, qué buenas preguntas que haces. Me gusta,、Gracias. me gusta. La cosa es así, mira,、eh, yo creo en la música como un hecho comunicacional. Este, o sea, creo que, que no, no, no cultivo un hermetismo, aunque injustamente he sido acusado de eso, pero porque hago música instrumental. Entonces, a veces la música instrumental automáticamente entra en la c a s i t En la lit. Y tampoco música que no es de género, porque no, tampoco hago tango instrumental. Entonces. Creo que injustamente me han llevado, pero no hago música ni para elite, no hago música hermética. Entonces, yo creo que en la comunicación este, está un poco lo que, lo que nos pone en encuentro. Y, y un poco esa es mi respuesta, ¿no? Encontrémonos. Yo, yo digo que este espacio de los sábados a las 18:30 es como un club. Se parece un poco a una especie de club de barrio, el n e momento donde los chicos ya terminaron de jugar fútbol y los papás los vinieron a buscar están todos ahí, y todos coinciden en el buffet de la cafetería. No tiene más pretensión que esa. Creo que,、eh, eh, no sé si la palabra es generar comunidad o, o generar, sí, encuentro y la música propicia eso, digamos. No quiero ponerme así como demasiado baboso, pero si sale del corazón, <ríe> se, eh, eh, lo, lo, lo, lo genera, ¿no?、Uh -huh. y, y digamos, yo sí、si、soy muy tecnológico en un punto, soy muy técnico en otro punto, toco un instrumento que, que, que tiene como una cosa muy disciplinar, etcétera, etcétera. Pero todo eso después, si no camina desde el cuore, no significa nada. ¿Qué te hace participar en algunos álbumes de rock también, cuando está todo este trasfondo más ético de maneras de laburar y demás, y que de repente por ahí te convocan a un tema que hay que hacer chan chan chan y hay que grabar chan chan chan? No te dije que haces buenas preguntas. No toco más con el rock. Mira. No, porque hablando de la palabra ética, no quiero a ver, no quiero no salpicar al rock todo con esto que voy a decir ahora, pero encontré mucha falta de ética en el rock. Mira. Sí, y entonces no toco más con el rock. No en más en general, chan chan chan. No, en general no. en general no. Este, también hubo una parte mía que, que, que fue el músico, digamos, de sesión, que me han contratado para hacer cosas. Este, pero en este momento evito eso. Evito、uh -huh. eso porque no me siento muy cerca estéticamente de muchas cosas que se producen. Este, y en casos en los que me pueda sentir cerca estéticamente, por ahí no me siento cerca éticamente. Y entonces prefiero quedar. Al margen de eso.、Eh, igual, bueno, no, no, no reniego nada de lo que hice porque fue muy divertido muchas veces y se aprendió mucho y se pisaron escenarios geniales. El margen puede quedar en el centro también. Por ejemplo, en Callao 966, este sábado, 18.30 horas, durante julio, continúa este ciclo de s a m i Abadi en Telonius, donde lo que sucede tiene que ver con la creación en tiempo real, con la composición en tiempo real. La cuestión atípica de la tarde también es un síntoma interesante para ir a disfrutar de un concierto en una hora que uno no suele. Estar disfrutando de esas músicas y de ese tipo de encuentros. s a m m y muchísimas gracias por esta visita. Un placer, los espero en Notorius todos los sábados, 18-30 horas, con quienes quieran, para todas las edades. Seguimos escuchando la música de s a m m y a b a d i y ya nos vamos yendo y disolviendo en la mar. Reconsideremos amor y materia sonora. Ya llega, s a n g u c h e